La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular volvió a movilizarse al Ministerio de Capital Humano en Buenos Aires. Fue para reclamar el reconocimiento salarial a las trabajadoras sociocomunitarias, un aumento del salario social complementario y también para pedir que se siga pagando el año que viene. También solicitaron un bono de fin de año para la economía popular y alimentos para los comedores. Vamos a escuchar a Joana Duarte, Secretaria Gremial del Sindicato. Ahí estamos acá. Entre las oficinas de capital humano, desde la UTEP, movilizándonos para exigir el reconocimiento a las trabajadoras del, del cuidado, las trabajadoras de los socios comunitarios, que cuidan a nuestro pueblo, que dan de comer a nuestro pueblo, que contienen a nuestras infancias y que diariamente están en el territorio. Cuidar es trabajo. Y también mujeres que trabajan en los barrios contaron la situación de desborde que se vive en esos lugares acá frente a capital humano todo el sector de la economía popular pero sobre todo las mujeres que somos las que estamos bancando hoy la parada en los barrios que no nos quedamos quietitas en nuestras casas, estamos acá organizadas porque el hambre en nuestros barrios no lo podemos parar, la demanda aumenta, cada vez nos recortan los pocos derechos que teníamos. ¿Y eso qué significa? Cuando los espacios sociocomunitarios o la olla o el lugar donde van las infancias se cierra o se achica, Lo que sucede en nuestros barrios es que avanza el narcotráfico. Este narcotráfico que le roba el proyecto, de pi, el proyecto de vida a nuestros pibes. Estamos en los barrios desbordados. Yo estoy en un espacio, hacemos cena. Lo que es la cena es ponerle las viandas, no nos alcanzan los alimentos y la gente llega a pelearse por las viandas. Que yo llego primero, que yo no. Bueno, la acción es un momento terrible que. ...vivimos en los barrios desbordados en la necesidad de, de tratar de construir... ...donde ya veníamos más o menos con, un, con los compañeros con sueldo digno... ...con el alimento más que sustentar en, en sus casas... ...bueno, la realidad es que estamos devastados terriblemente en el abandono... ...bueno, por eso nuevamente volvemos a salir a la calle a tener respuestas... ...en un capital humano que siempre es tener los alimentos acumulados, que lo vemos... Bueno, terriblemente la situación que estamos es, como siempre, seguir en la lucha y tratar de organizarnos. Voces de esta nueva movilización de la UTEP, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, al Ministerio de Capital Humano. Los querellantes en el juicio a represores realizado en Tandil preparan las apelaciones al fallo que absolvió a 17 de los acusados. Nos informa nuestra compañera Cecilia Márcico desde la FM Chapaleofú. Apelarán la sentencia del tribunal que absolvió a 27 represores. Tras conocerse la sentencia del juicio Subzona 12 que juzgó los delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura cívico-militar en el centro de la provincia de Buenos Aires, se confirmó que se apelará a la decisión del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata. Llevarán adelante esta instancia la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, la APDH y la Fiscalía. El juicio, que comenzó en febrero de 2022... Aún no finaliza, ya que la sentencia provocó angustia, desilusión y bronca. Los jueces Nicolás Toselli, Fernando Machado Peloni y Sabrina Namer decidieron absolver a 27 de los 35 acusados en una mega causa por la que pasaron 213 testigos. Carlos Díaz, militante de Derechos Humanos de Tandil, confirmó que se apelará. Vamos a tener tres apelaciones. Esta va a ser a que, como que que particular el otro lo va a hacer la Secretaría, porque se dirá particular, también la subsecretaría de Defensa de la policía, y el otro lo va a hacer en la Fiscalía. Vamos a tener que hablar con el fiscal antes de que haga la apelación, porque realmente hay que ejecutar algunas puertas a él. No puede ser lo que está pasando. No puede ser gratis esa actitud del tribunal. Hay que eh, presentar una apelación. Que así nos cueste que así nos lleve tiempo. la vamos a seguir Porque ya nos ha pasado y nosotros tenemos en este momento que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no de un caso. Y expresó la importancia de que los tribunales dicten sentencias que cumplan con la Constitución Nacional. Debimos sentar precedentes por escrito judicial de las cosas maletas. Porque cuando llegue el momento hay que poner las cosas en vereda y hay que decir cuántos, pedas, cuántos pares entre botines. ¿Por mm. No puede ser todo lo mismo sentenciar como como sopra el viento a sentenciar como dice la Constitución y las leyes. Reportó para Informativo Farco Cecilia Márcico, desde FM Chapalliofu, la radio del Centro Cultural La Pieza. Y ahora vamos a Córdoba porque esta semana se cumplieron 30 años del atentado a la fábrica militar de Río Tercero con el que se intentó ocultar el contrabando de armas durante el gobierno de Carlos Menem, algo que probó el juicio que se realizó. Nos informa nuestra compañera Evelina Ramírez desde Villanos Radio. Esta semana la ciudad de Río Tercero conmemoró 30 años del atentado a la fábrica militar que ocasionó la muerte de 7 personas y más de 300 heridos. Fue un hecho que marcó la década menemista porque quedó comprobado judicialmente que se trató de un atentado planificado para ocultar la venta ilegal de armas. A las 8.55 del viernes 3 de noviembre de 1995 se produjo la primera detonación en la fábrica militar, le siguieron otras explosiones en cadena que arrasaron depósitos de municiones y proyectiles. Así lo recuerda Guillermo Viglieca, referente social, fundador de la Lucierna en Río III y productor audiovisual. Me acuerdo que estaba tomándome un matecito a punto de, de ponerme ya a, a laburar y bueno, sentimos un estallido que jamás jamás habíamos escuchado y lo primero que pensamos y eh, pensé yo eh, es que venía del lado de la fábrica no sabía de qué se trataba pero sí sentí mucho miedo porque mi padre eh, trabajaba en ese entonces en una química que estaba pegado uh -huh. a la fábrica militar que es Atanor y automáticamente me subí a una moto que yo tenía y salí para, para aquel lado porque también yo tenía en ese momento una novia que vivía en barrio de escuela y ahí vi algo que Supongo, yo nunca estuve en alguna guerra, ninguna guerra, pero supongo que debe ser muy parecido, porque yo veía que caían cosas, caían cosas sólidas, mm. caían ramas, caían pedazos de chapa, caía de todo, no se entendía. Y gente corriendo, y mucha desesperación, desconcierto, bueno, no me lo voy a olvidar nunca más eso. Gritti fue la única querellante que impulsó el juicio que permitió develar que se trató de un atentado. Falleció en el 2011 y no alcanzó a ver que el 23 de diciembre del 2014 el Tribunal Oral Federal número 2 de Córdoba dictaminó condenas de entre 10 y 13 años por delitos de estrago doloso seguido de muerte para cuatro imputados por la voladura de la fábrica. Todas las condenas fueron receptadas como insuficientes por parte de las víctimas ante el daño provocado. El por entonces presidente Carlos Menem y principal responsable político de este hecho nunca fue condenado. La política también se ha encargado de encubrir uh -huh. al quien no pudo ser juzgado, el doctor Carlos Menem, porque siempre estuvo protegido por los foros, porque siempre fue senador, porque siempre fue poderoso, y porque la justicia con los poderosos no se mete igual. Entonces creemos que la deuda del Estado Nacional no solo ha sido que nos explotaron la, la, la ciudad, sino que también hubo una serie de protección con respecto a eso, que no se lo pudo juzgar a, a este señor, mm. que hoy tiene muchos familiares metidos en el gobierno actual y que el gobierno actual lo reivindica como el mejor presidente de la nación. Entonces, creo que la cosa no terminó, aún siguen. Y entonces, ahí es donde digo que no es un problema solo de Río Tercero, sino que es un problema de un país que está gobernado por gente que dice que el mejor presidente de la nación fue el que hizo volar una ciudad sin importarle las consecuencias, para esconder este negociados de espurio con la venta ilegal de Alma, ¿no? mm. Reportó Villanos Radio para el informativo Farco. Vuelve a reunirse hoy la Comisión Investigadora de la Estafa Libra. Será desde las 11.30 en una de las últimas reuniones antes del informe final, ya que el plazo de funcionamiento previsto vence el lunes, 10 de noviembre. Hasta ahora la Comisión avanzó escuchando especialistas, solicitando informes sobre los hechos, pero no pudo interrogar a funcionarios que incumplieron todas las citaciones. No asistieron en estos meses de funcionamiento de la Comisión la Secretaria General de la Presidencia, Karina Miley, el Ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, el responsable del oficina. Anticorrupción, Alejandro Melik y la funcionaria a cargo de la autoinvestigación interna hecha por el gobierno, Florencia Sicabo, entre otros. Al presidente Milei se le enviaron preguntas por escrito, pero tampoco respondió. Hoy 11.30 vuelve a reunirse la Comisión Libra. información deportiva en el noticiero de Farco porque el Sub-17 le ganó a Túnez y pasó a la segunda ronda del Mundial de Qatar. El domingo enfrenta a Fiji. Nos informa nuestro compañero Iván Alday. Los pibes de Placente a paso firme en el Mundial de Qatar. La Sub-17 ganó por 1 a 0 en su segunda presentación ante Túnez. Fue un marcador corto gracias al gol de Facundo Janosinki. Hasta ese momento... Pese a tener el dominio territorial, el arquero de Túnez fue la gran figura del encuentro. Y gracias a una jugada individual del surgido del semiseo del mundo, Argentinos Juniors en el complemento pudo quedarse con las tres unidades que le dan puntaje ideal en el grupo D. Fue momento de recambio tras lo que había significado la victoria ante los Diablos Rojos de Bélgica en la primera presentación. Se pudieron ver minutos de Jerónimo Gómez Mata, el jugador surgido en Newell's, y también de Can Armando Gunner, el argentino-alemán que eligió por los colores de nuestra selección gracias a los orígenes de su madre, Eugenia. Ya con un pie en los 16 avos de final, una ronda más de este mundial que integra a más selecciones, piensan en el partido del próximo domingo ante Fiji, a las 9.30 horas de nuestro país, con transmisión de la TV pública y DirecTV en espejo. Cabe recordar que este mundial se jugará en Qatar todos los años hasta el 2030.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 En Villanos Radio 100.7 La Radio de la Cucía Y hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de hoy viernes 7 de noviembre de 2025, Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción Volvemos en la segunda del día Chau